Es por eso que en la siesta que nos fue, nos armamos de una, de una columna específicamente para hablar de la cuestión medioambiental. Y está Mica Sánchez hoy de nuevo en la siesta que nos fue para explayarse sobre alguno de esos particulares. Buenas tardes, Mica. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Es que estoy intrigado porque eh, no estaba del todo preparado, pero este, estoy intrigado porque es lo que nos traerás en esta oportunidad, Mica. Y, eh, voy a abordar un poco el tema del agua y la ley de glaciares que se cumple un año de su completa constitucionalidad el año pasado. Así que voy a hablar un poquito de eso. Muy bien, muy bien. Para, fue para, claro, para el 20 de junio es más o menos, ¿no? Que sí, salió lo el 20 de, de junio. Que la convalidación de la Corte Suprema de la, de la ley de glaciares. Bueno, contanos, Mica. Bueno, voy a hablar un poco de la historia del panorama legal que busca, bueno, proteger el recurso y las leyes que la vulneran y, bueno, y la resistencia popular en defensa de la vida. Eh, para hablar un poquito de la ley, eh, bueno, establece unos un presupuestos mínimos para la protección de los glaciares, el ambiente periglacial para, bueno, protegerlos y preservarlos para estrategias como consumo, eh, producción, la recarga de las cuencas y la protección de la biodiversidad además de un inventario donde hay que se debe mapear todos y cada uno de los glaciares que, que actúan como reservas hídricas eh, existentes para su no sé y para proveernos información para su protección etcétera eh, el 70% del planeta está cubierto de agua pero bueno el 2,5 es de consumo o sea que es dulce y de ese porcentaje chiquitito el 70 son de los glaciares así que Es súper importante. Eh, la ley fue aprobada en el 2010, pero jamás fue implementada debidamente en el territorio. Eh, si querés, empiezo a contar un poquito por qué no, nunca fue implementada realmente. Claro, está, es, es, es sumamente interesante, lo que sí me acuerdo, eh, Mica, es que este, la Corte Suprema para poder avalar la constitucionalidad de la ley tuvo que referirse a los intereses de la Barrick Gold y de la minera argentina Gold, así que sí, contanos sí. por favor. Bueno, eh, las leyes siempre estuvieron a merced de las multinacionales, eh, dando un pantallazo sí. histórico Es un plan cóndor minero del Banco Mundial y del FMI que llegó con el menemismo en el 94, con, en forma de paquete de modernización minera, le llamaban, eh, que impulsó en el país la ley de inversiones mineras, que con un tope de 3% de las regalías para la explotación, con una estabilidad del 30, el 30 años, eh, de estabilidad para la empresa, o sea que no importa cómo esté la economía, la empresa no va a ser afectada, aparte de no pagar IVA ni derecho de, de nada. <ríe> eh, con esta reforma del Código Penal se inhibió al propio Estado argentino de explotar los yacimientos, su propio yacimiento eh, y bueno, crear condiciones eh, súper favorables para las empresas internacionales, ¿no? El dato con el que voy a empezar a, a nombrar los sucesos de, perdón, en orden cronológico es que las mineras usan de alrededor de 12.300 metros cúbicos por segundo de agua. Así que fíjense todo el agua que están despilfarrando. Es un recurso súper limitado y lo están despilfarrando. Eh, Comienza todo allá por el 97 con un tratado que se llama Complementación Minera Argentina-Chilena, que, bueno, facilita las inversiones privadas en la frontera de ambos países. En ese año eh, llega a Lumbrera Catamarca, que es la primera empresa minera que viene a explotar, ¿no? Eh, después, bueno, en una, en una serie de sucesos, como me nombraste vos, justamente la Barrick, eh, en el 2005 empieza su actividad en veladero con exploración de uranio, que es para... Eh, poner en funcionamiento los reactores nucleares y también el, el año siguiente en el 2006 se aprueba eh, Pascualama que es su, su proyecto hermano que es eh, transfronterizo, o sea que es entre Argentina y Chile claro. eh, actualmente está detenido porque la empresa hace unos meses tuvo que admitir que es, un, que es un proyecto enviable por suerte porque era el más grande de América el más ambicioso por suerte está detenido hasta ahora porque, bueno, eh, hicieron la comprobación, lo que la gente ya venía diciendo es inviable. En claro. el 2008 se impulsa la ley de glaciares que llega al Congreso y, bueno, la aprueba en las cámaras legislativas, pero, bueno, la expresidenta la veta en ese momento. Así que en eh, el 2010, cuando se aprueba, una medida cautelar la deja sin efecto en San Juan hasta el 2012, justo donde están estas empresas. O sea, estamos viendo cómo meten la cola en las leyes del país empresas, ¿no? Los intereses. Eh, bueno, con cambio otra vez de gobierno, en el 2017 se firma el Pacto Federal Minero, que es la promoción de la mina como actividad fundamental del bienestar, como desarrollo sustentable para la explotación también de los recursos a criterio de las provincias. No lo firmaron todas las provincias por suerte, pero es en, en el mundo esto se conoce como free mining, que es la, la minería vista como el mejor uso que se le puede dar al terreno. O sea, es meramente neoliberal y peligroso. Ne ne ne neoliberal y súper extractivista, digamos. Sí, sí, el, el súper impronta. Eh, el, la frutilla del postre de todo esto es que en el 2015 eh, se rompe el caño en la mina de veladero y se derraman 5 millones de litros de solución de cianuro y mercurio al río Hachal, en San Juan, que da sustento al pueblo que está arriba abajo. No fue la primera vez que sucedió, Ni. se sabe que fue alrededor de cinco veces que sucedió, pero tal fue el más notorio. Tal eh, cual, tal cual. Bueno, se, se llevó a los medios de comunicación, eh, habían expertos, expertos, entre comillas, hablando de que no es peligroso el cianuro, que se puede consumir, o sea, los humanos podemos beber un vaso de cianuro y no pasa nada. Eh, terrible, pero bueno, ¿qué sucedió con eso? Una multa. La, por, ley, la, eh, por la ley de minería se establece que pueden haber multas si hay accidentes, le llaman. Eh, una multa administrativa de 140 millones de pesos, que para ellos eran en ese momento, por ponerle que 6 o 7 millones de dólares, que lo recuperan en 5 días con oro. O sea que fue como un chiste. No, les regaló un anillo, más o menos. Claro. La multa, <risa> A, parece, más la vale... Multa. Parece más vale un aleccionamiento a una criatura a la que en vez de darle dos golosinas le va a tocar una sola. Exactamente. Poniendo en contexto eh, la provincia, en ese momento estaba Juan Luis Gioja, eh, que bueno, ahora es diputado, y que en los 90 con su hermano eran operadores de Menem y agentes de la Barrick precisamente, y con el, el empuje de la ley de inversiones, eh, la multinacional desembarca en San Juan en ese año. La actividad comienza en 2005, pero, bueno, se llaman exploraciones que hacen, o sea que están ahí hace 26 años. Claro. <ríe> o sea, en el lugar. Eh, y... Profundizando, decime... No, no, no, no, te iba a mencionar a la pasada que vos habías dicho la cantidad de litros que se usan, que se utilizan este, periódicamente y este, por ahí lo que habría que reforzar es la idea de que no es agua que está ahí, que bueno, viste como cuando uno ve un charco en el cordón de la vereda, sino que es una, son fuentes agotables y es un agua de una calidad este, pristina, podríamos decir. Sí, es agua dulce, agua comestible, que sacan desde arriba de la montaña y dejan de, de bajar, no, no la dejan bajar al pueblo. Bueno, justamente profundizando... la, la ley de glaciares lo que tiene la pretensión o tenía la pretensión de proteger esas, esas fuentes sí. que, son, este, que son acabables, digamos, de agua. Claro. Bueno, profundizando un poco el, el modelo, en el 2016, a siete meses de asumir su gobierno, Macri anuncia la eliminación de los impuestos a la exportación nos acordamos precisamente de eso por el tarifazo, o sea, le quitó las retenciones. Eh, bueno, con el aumento este de, de los impuestos exageradamente en algunas provincias fue catastrófico para, para la gente, ¿no? Eh, y aprovechando esta movida que dio Macri para profundizar el modelo, en el 2017, y ahí vuelvo a la ley, buscaron por decreto limitar la ley de glaciares a conveniencia de las multinacionales. O sea, la, las empresas estaban diciendo que estaban limitadas en su actividad por la ley, interpretando inconveniencia que es la zona periglacial y su significancia hídrica. ¿Qué es lo que significa todo esto que son palabras re raras? Bueno, ellos agarraron la palabra periglaciar y empezaron a, a modificarle su concepto que puede ser la zona de alta montaña, los suelos congelados, qué es lo que significa, si vos le cambiás el concepto en la ley, dejas una parte afuera que es la que necesitan, ¿no? Claro. Y la significancia hídrica significa que tiene que comprobarse en base a estudios que el glaciar realmente aporta agua a la cuenca, algo que no se puede creer porque todos los glaciares aportan agua a las cuencas, a los ríos, a los lagos, Claro, porque además eh, pensar que el glaciar no va a aportar agua eh, es pensar que eso es inconmovible, que no lo modifica nada y no te, no, no, al final no habría fondo de un tema para discutir. Pero las mineras, Mica, habían puesto en evidencia que la ley de protección de los glaciares en todo caso atentaba contra los proyectos que tenían para nuestro territorio y que había mucha plata en juego y que generalmente cuando la vemos a la clase política tirándose, cruzando todo el arco para ver si la pueden atajar, es con el cuento del trabajo y del laburo y de las fuentes de trabajo y demás, es nada más, ¿no? Nada, sí, que en realidad más. son muy pocos puestos de trabajo, alrededor de mil puestos de trabajo generan nomás, Tra... no necesitan mucha gente en realidad, si son maquinarias la mayoría. Son maquinarias son la... la mayoría. Claro, y también se hablaba de la importancia en la vida cotidiana el, por la explotación minera, que es lo que busca esto del free money, y que invito a la gente a buscar el pacto federal minero, que es escalofriante lo que dice. O sea, le invito a la gente que lo googlee y lo lea. Eh, Esto de que es necesario para la vida cotidiana, es mentira, porque primero que el uranio no lo utilizamos en la cotidianidad, lo utilizan para energía, en los reactores nucleares, y después con el, el oro que se extrae, el 80% son para los bancos, el 18% para la joyería, y el, solo el 2% es para poner en la industria electrónica. O sea que muy poquito se usa de eso en realidad. Claro. ¿Por qué buscaban modificarla? Porque Veladero y Pascualama están sobre zona peligracial precisamente. Era, era un pedido abstracto, pero en realidad era porque estaban, son quienes violan las leyes, ¿no? Y de ahí viene el hartazgo también. Eh, a raíz de esta, toda esta explotación, lleva, bueno, se crea la asamblea de Hachal no se toca, que, bueno, llevan adelante muchas movilizaciones alrededor de todo el país. Eh, por ahí, recordar un poco a la gente, o, o a vos mismo, que... Todo empezó por ahí alrededor del 2002-2003 con Esquel, con el plebiscito vinculante con la previsión de la minería a cielo abierto y después una sedilla de, de manifestaciones impresionantes alrededor del país que llevaron que se prohíban siete provincias como el Loncopue-Neuquén, la ley 772 de Mendoza, la Famatina y Chilecito, eh, de La Rioja, Catamarca con Alumbrera. Eh, fue una cedilla de protesta y de, de revelación popular que es la que necesitamos ¿no? y gracias a eso en el 2018 el juez federal Casanelo elevó a juicio a ocho operarios de la mina Veladero y a tres ex secretarios de ambiente de la nación por hacer oídos sordos, por no llevar adelante la ley por considerar la zona de conflicto como le llamaban y tomó, y tomó como creyente en, en el juicio a la asamblea a la propia asamblea de Hachal, algo que jamás se hizo O sea, tomó en consideración al pueblo. Muy bien, eh, muy bien. Qué, barba, muy bueno. Qué importante sí, además, la participación, Mica, ¿no? Muy importante la participación. Además, gracias a eso se pudo comprobar que nueve, solo nueve de los 16 mapas estaban publicados. O sea, se tienen que mapear el inventario, que es por ley, solamente nueve eran públicos y los 16, el, digo el resto, no sé que lo tenían cajoneado. Claro. Además, como se ordenó el allanamiento, pudieron encontrar documentos donde el, el propio Ministerio de Ambiente eh, de la Nación afirmaba que existen hoy 44 proyectos que están en proceso o por hacerse que violan la ley de graciales. O sea, y 28 de esos 44 están en el propio San Juan. O sea, que es algo que está en disputa. O sea, es un territorio muy disputado. Qué barato. Eh, el aval de, las, eh, de la Corte Suprema de la ley, otra vez, nuevamente, el año pasado, por suerte, sin modificaciones, es un triunfo de ahí para los pueblos. O sea, si no, el pueblo no hubiese salido, se hubiese movido, eh, si no se, se hubiesen rendido, o sea, no hubiese sucedido nada, ¿no? Defendiendo eh, un recurso súper vital, que no solo porque es la base de su agricultura, de su ganadería, sino que es... Eh, El agua que sale de los glaciares y alimenta los ríos recorren todo el territorio argentino y de todo el mundo, o sea, la cordillera, las cordilleras, lo, todos los glaciares de todo el mundo es el agua que nos da de beber. No es que mágicamente sale de la canilla. Exactamente. Hay gente que Mika. luchó. Por eso. Exactamente. Ahí sí. también se ve el compromiso de la gente, el grado de conciencia de estas personas, de cada ciudadana y ciudadano que salen a manifestarse y a expresarse, se ve también el grado de conciencia y el compromiso que tienen con la propia salud de sus familias, porque... Finalmente eso es lo que va a quedar en el borde de un acantilado, ¿no? la salud de las personas que viven en cada una de estas, de estas regiones que están este, en la mira de las grandes mineras. Mica, es sumamente interesante y profundísimo el tema te invito a que la semana que viene vuelvas a la carga con un poco más y cada vez más de esta, de esta mirada crítica que nos hace falta para terminar de entender bien cómo es, es que ocurre esto en el mundo, pero primero que nada acá en la Argentina. Sí, voy a sacar una última conclusión para, sí, dale, no. para repasarlo, que es como, como me han oído nombrar todos estos sucesos. Eh, la historia nos demuestra con hechos que no importa el partido político que nos gobierne, el Estado siempre actuó como gestor de los intereses del capital. Y eh, citando a Enrique Viale, que es el abogado y representante legal de la Asamblea de Hachal, y miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, eh, que para aplicar la ley de glaciares correctamente se necesita la voluntad política de la correcta aplicación de la ley de licencia social, que es la que determina si un proyecto minero o de cualquier índole se pueda realizar o no, en base a ser sometida a consulta y voto popular. ¿Qué es lo que sucedió en la mayoría de las asambleas en donde se prohibió la minería cielo abierto? Eh, plebiscito vinculante se llama. Plebiscito vinculante sí. que tienen que ocurrir además, Mica, después de que las personas de cada pueblo, de cada localidad, de cada ciudad, de cada región, ha sido convenientemente informada y ha podido debatir sobre, sobre los beneficios que generalmente se lo llevan las empresas y los daños que se socializan entre todos. Mica, sí, sí. muchísimas bueno. gracias por ahora y bueno, se nos terminó el tiempo, pero la próxima no <ríe> la próxima sí. volvemos a la carga, dale. Este eh, recordarle a la gente que está oyendo, la reserva más importante de Argentina no está en el Banco Mundial, está en los glaciares que es la fuente de agua dulce. Muy bien, muy bien. Con esa sí que terminamos arriba. Vamos, Mica, gracias. Que Vamos. tengas buena tarde. Bueno. Saludos ahí a la gente, chau. Son presentes, hasta pronto. Son presentes los saludos de...